Pararnos, eh, pero pararnos a pensar, a pensar eh, lento, que es importante. Nos ha contado Mado Martínez, eh, Eureka, en las Rosas Vientos. Eh. Gracias, Mado. Un abrazo.